Haiso, Irola irratian zaude, Bilboko FM 107.5ean eta irolairratia.orgen. Ongi etorri Ordezko Maltzurrak irratsaiora. Suekin Betiko moduan Iñaki hirugarren irratsaio honetarako programa potoloa prestatu dugu. Gai potolo bat astertzea tokatzen saigulako gehi egko behin eta lege iruzurra administrazioetan Aurreko saioan aurrerratu genuen bezala gehiizko behin beinekotasunak programa... Mm, bat merezi zuen. Beraz, hortaragoaz. Gaurkoan irratsaioa apur bat diferente izango da Elkarrizketa solteak egin beharrean mai inguru bat egingo dugu hiru adituekin. Aditu hoiek, gero aurkestuko ditugu, aiefle eta interinok taldeetatik datos. Horretaz gain, beste diferentzia bat egongo da. Gure gaurko gai potolo hau berariaz astertze aldera eta nola lege eta sententziataz mintzatuko garen, ma ingurua salbuespen moduan gaztelera segingo dugu. esan da bide batez, irurak euskaldunak direla, baina mundu guztiela guztiak ez duela teknisismoz jositako izkera legalori euskeraz kontrolatzen. Eta horregatik, ba, erabaki dugu gaztelera egitea. Bueno, baina, eser baino lehen, zizurkil eta andoango, andoaingo, ordezko soro batzuen taldea orkestu behar dizuet 2008ko kobetan ibili ziren berri txarrak taldearekin batera. Beren izena DUKA, d u k, -K a eta orain entzunko dugun kantua, hutsa Zuekin DUKA taldea san bezala, entzundu zuena Duka taldea izan da. D U K K H A. Eta bueno, va ba, bide batez aprobetsatuko dugu entzuten gaitu zuen e, musikari eta ordezko guztioi, zuen kantak, taldeak, bueno, dena delakoak e, bidaltzera, bai? Oso erraz daukazue. Facebookera sartu eta Facebooken Iñaki Ordezko Maltzurrak profila bilatu Eta bueno, ba, pribatu baten bitartez. Listo, bai, harremanetan jarriko gara eta bueno, ikusiko dut, ea posible den zure kanta gure irratsaioan jartzea. Ez naiz oso sorrotz, <laughs> baina bueno, kalitate handiko lanak heltzen ari saizki, bale? Beraz, ba bueno, musika taldea baldin badaukazu, animatu zaitez. Errepikatuko dut Facebooken Iñaki Ordezko Maltzurrak. Eta bueno hasiko ba, gara berriekin. Eh, azken berrii dagokienez, eh, esan behar dugu elkarretaratze batean izan berri garela, Bilbon Estatu Maiako movimiento Independiente 15F plataformak de dituta. Esango izuete, eh? segundo bat movimiento Independiente 15F izen ofiziala da eh, Plataforma estatal de temporales públicos en fraude de ley. Vale, eta daitzen da movimiento independiente 15F ia sasirrelako otsailaren 15ean, ba, bueno, mobilizazioekin eta bere beraien borroka honekin, ba bueno, egin zuten manifestaldi potolo bat eta bueno, eh, ba, bueno egun horretatik, ba, M movimiento independiente 15F daitzen da. E, bueno, e, kontzentrazioak estatu mailan egin dira, estatu mailako e, Berrogei probintzia hiliburutan, aldi berean. Eta bueno, ser eskatu dute, ba bueno, eskatu edo bi gauz egin dituzte. Langile publikoak ok, pairatzen dugun gehiegizko tasunagatiko lege hiruzurra salatu eta ba bueno, kalte ordainetan Finkapena orain aldarrikatu. Aurreko irratsaioan aipatu genuen e mila bederatziehun da hoge hemeretzi, Hiurogeitamar CE izeneko zuzentara hau Direktiba Europarraren arabera, hiru urtetik gora eaeko administrazio Publikoan handihar dugun, berrogeitama langile inguru lege iruzurpean bizi garela, izan ere, iru urte horietatikora, edo kaleratuak, edo finkatu beharko gintuzten. Eta hori ez da, inondik inora betetzen. Ez eaeko eskuntza publiko, publikoan, ez osakidetzan, ez bueno, gero ikusiko dugu, bilboko udalean ez da ere, Unibertsitatean ez da ere, eta bueno, eh, horren ondori, ondorioa zein da, Ba, gure kasuan hiru bost hamar hogei urte dara langileak inongo finkotasunik eta ziurtasunik ez izatea. E, Aldi baterako langile gisa tratatuak izatea gero ba, bueno, e, lekuan lekuko gobernuak erabakitzitza departamentou aukenduko dugu eta gauetik egunera doainik kanporatua izatea ze azken batean interino bat ez da ezer administrazioarentzako da aldi baterako, bueno, langile eventual bat, ez? E, eta, bueno, hor ba, iruzur bat dago. Zergatik, ba, administrazioaren lanindar strukturalak izan arren, administrazioak Europako zuzentara hori dezobe dituz, aldi bateko tasunean mantentzen gaituelako. Eta, bueno, direlako gero ikusiko dugu, e, bai, Europatik, bai, Estatu mailan egon direlakoa, hainbat sententzia, esan dutenak, Estatuan, administrazioetan, e, ba, bueno, gehi egizko behin behin ekotasuna eta abuzua dagoela, bai, lege iruzurra eta abuzua, ez? gehi egikeria, bale. Eta orain, bai, kasu partikularrean, eskuntzan, horrek zer zu du, ba, esate baterako, urtero-urtero, abuztu eta ereieko esleipenen zain egon behar izatea, esakitea, lanauka, ez jakitea lana daukagunala ez, non izango dugun, bai, beraz bizitza plana egitea, ba, bueno, nahiko... Naiko saia izaten da interinoa Baldin bazara. Es esindaki es es induso yakin ez, ez dakin, eh, ba bueno, bizitzera joango naiz. Bai, baina lana ez dakin ematen badizute ba, behar bada ba puta da galanta izan daiteke, es. Eta bueno, honek eh, ere ba es dio bateremesederik egiten eskuntza kalitateari. Izan ere, eh, kasu gehi egitan, ba, proiektuek jarraipenik ez dutelako interino hasi duelako eta urrengo urtean ez dakit nora bidali dutelako. Horretaz gain, astero astero entzuten eta irakurtzen ari gara, estatuko eskualde eta erkidego desberdinetan bitartekoek Ekimendez desberdinak abiarazten ari direla. Esate baterako, administrazioaren gehiagikeriak sigortzen dituzten sententziak, edo beste erabatera esan da. E, egon dira, sententziak e, zeinak e, lekuan lekuko administrazioei behartu egin dieten eh ba langileak finkatzea. Oda, alkalteordainetan, hainbeste urtetan pairatutako geiegizko behinbeinetasunagatik eh finkatzea edo finkatzera parkatu derrigortzen dutenak. Bueno, gero horreta aparte, e, grebak ere esate baterako Kanariar uhartean uharteetan parkatu momentu honetan interinoak, ez dakit zehazki ze administrazioetakoak, baina eh, hainbat administrazioetako langileak greba mugagabean daude, bai? Beraien, beraien zera, beraien beraien kontu hau argitu arte greba mugagabean eta gure kasuan eta eh, berrogei provintzia iriburu hauen kasuan, eta aldiberean mobilizazio bat egin dugu elkarretaratze bat egin dugu, konzentrazio bat egin dugu, bilbon E, gobernu gobernuz subdelegazioan izan da ordezkari nola da ordezkaritza ordean parkatu eta bueno or el kartu gara esate baterako interino en greba e, eta e, nola da e, udaleko aldi bateko bilbo udaleko aldi baterako eh langileak abusuan kolektiboa ere hori izan da Beraz horegon gara, gobernuen gehiagik salatzen eta inbeste urtetan lege iru zurpean mantentzeagatik kalte hor da finkapena eskatzen. Eta eskatzen jarraituko dugu, mobilizazio eta kintza gehiago egingo ditugu, eta bueno, ba, esan behar da, hau hasiera baino ez dela, e, fondokarrera bat dela, baina bueno, guk e, jarraituko dugu gurea borrokatzen. Ehm... Momentus kontu hau interino on artean zabaldu beharra daukagu eta bueno, ba horregatik pentsatu dugu gure lankideak berariaz eta ondo informatuta egondaitezen ba mai inguru bate egitea. Eta, bueno, ba, ez naiz gehiago luzatuko. Orain, atalabukatzeko eta mainguruarekin e, sarrera egiteko, kantu bat eskaini nahi diogu, gure administrazio maiteari, eta horren eskaz kudeatzen duten agintariei. E, eran dioko proiektu kolaboratibo bat da, proiektu jebi bat, proiektu metalero bat, suka izenekoak, e, Iñaki Susunagak zuzendutakoa, eta bueno, talde horretan Iñaki Susunaga, Arbi, Edu Martínez, eta hausokidea den Marilu eh, bildu dira ondoko kantua egiteko. Kantuaren izena, libertad. Bide bat ez, kanta bukatzen denean, gaztelera sentzungo gaitu zuen. Ez da programa bukatu, ez da beste programa bat. Programa bera da, baina eta lori gaztelera segingo dugu. estamos de vuelta eh, ahora en esta parte del programa en castellano, eh, ya que vamos a tratar el complejo tema de, del fraude de ley por exceso de temporalidad. Entonces, para tratar este tema con cierto rigor y profundidad, hoy contamos con tres invitadas, Mariví Fernández y Esther Montes, de Interinoctaldea. ¿Qué es eso? ¿Qué es Y e Ivona Pesechea, de la Asociación Aiep, AIEFLE, Asociación de Interinos de Educación en Fraude de Ley de Euskadi. Onguietorri, Ivón. Onguietorri, Onguietorri, a Charleón. A Charleón. Vale. Eh, bueno, los tres llevan ya mucho tiempo denunciando este tema, dando difusión a la vulneración de derechos que padece eh, una parte cada vez más grande de las administraciones. Y, y, bueno, es por eso que nos, nos ha parecido indispensable hacer este programa. Bien, eh, entonces, en esta mesa redonda vamos a tratar los siguientes puntos que he tratado de ordenar de la forma más lógica y clara posible. Eh, bueno, hay que decir también que, que, que he hecho una batería de, de una batería de puntos bastante, bastante larga. Bueno, en primer lugar, vamos a explicarle a la audiencia qué es el el fraude de ley por exceso de temporalidad, porque mucha gente igual está despistada, no sabe de lo que estamos hablando. Eh, luego, a poder ser, hablaríamos de, de los antecedentes, es decir, cómo se ha llegado en las administraciones hasta este punto. Eh, luego, me gustaría hacer, si es posible, una radiografía del exceso de temporalidad en las administraciones de la comunidad autónoma vasca, con, a, con, un, con un énfasis especial en, en la administración del ACWA y, y, y en educación, es de lo que va este programa. Eh, luego, pues nos gustaría comentar eh, la sentencia el 19 de marzo de 2020 y posteriores, que ha habido unas una serie de sentencias muy clarificadoras con respecto al tema del fraude de ley. Eh, trataremos de tocar también el tema de los movimientos de, de interinos a nivel estatal, a nivel de Euskal Herria y sus logros. Eh, debatiremos también, a poder ser, sobre la, las distintas soluciones o la solución al exceso de la temporalidad. Eh, comentaremos también estrategias para forzar a las administraciones a respetar la directiva 1999-70-CE, que es un poco de donde viene todo este asunto, que luego luego explicaremos. Eh, bueno, luego también lanzaré la pregunta del millón, huelga general de interinos, <ríe> ¿para cuándo? Y bueno, por último, a ser posible, pues comentaremos próximas convocatorias, próximas iniciativas, llamamientos, tanto de Interino como a Yefle, como eh, otros movimientos eh, pues que se dediquen al tema de denunciar la, el exceso de temporalidad y el fraude de ley. Bien, pues vamos a ponernos manos a la obra. Eh, en primer lugar, ¿qué es el fraude de ley por exceso de temporalidad? A ver, en el año 1999 la, la, la Unión Europea eh, promulga una directiva y da una serie de, de bases o de directrices de cómo tiene que ser la contratación. Y entre otras las entre las cosas que dice, habla de, la, de que hay que desechar la precariedad eh, laboral. Entonces, en el caso de las administraciones públicas, habla de como máximo un 8% de, de eventualidad en la administración esa directiva nunca se transpuso a, se transpuso también el ámbito privado al estatuto de los trabajadores pero jamás se ha traspuesto a la administración a los trabajadores de la administración entonces en esa directiva se, se dictan pues eso eh, pues que no puedes que los derechos de los eh, de interinos o laborales temporales y los derechos de los trabajadores fijos tienen que ser los mismos, que tienen que tener los mismos derechos, etcétera, una serie de cosas. ¿Qué pasa? Que como esto no se cumple en el Estado español, pues eh, hace unos años a la gente en algunos interinos y algunos funcionarios, algunos laborales temporales empezaron a recurrir. En el ámbito temporal, el Tribunal Supremo se inventó la la figura del cómo era del empleado no fijo, un empleado público sí en el fin no, no, el no es una invención judicial y en el ámbito nuestro como el tribunal como no hay ninguna ley que regule nuestra situación la gente que acudió a los tribunales llegó al Superior de Justicia y entonces el Superior de Justicia ha dicho que están en abuso, o sea, el fraude están en abuso de por, por fraude de temporalidad cuando se destinan empleados públicos temporales atender necesidades que no son provisionales. Cuando tu trabajo es estructural, cuando tú haces lo mismo que tu compañero fijo. Ese es un parámetro. Otro es que donde tú trabajas haya mucha gente que esté igual que tú. Ese es otro. Otro es que la administración tenga obligación de convocar oposiciones y no lo haga. Y no lo haga y tiene obligación de hacerlo cada, do, cada año o cada dos años. Según se va produciendo vacantes tiene que ir sacando, pero no lo hace. Y luego otro, el, el, el tercero, es que tú hayas estado eh, pre, prestando estos servicios o bien bailando de un contrato a otro, entra en, entra en contratos discontinuos, cinco días aquí, un año acá, 20 allá, o en una adoración fija. Porque al principio parecía que solo se refería a este tipo de contratos eh, que son, eh, pues eso, que trabajas un mes aquí, pues lo de los profesores muchas veces. Pero ya en la sentencia del 19 de marzo dice que no, que también los contratos de larga duración eh, están en fraude de ley y que no vale decir que el funcionario interino o el empleado público no ha denunciado, porque no va a denunciar su propia situación. Tácitamente se te va renovando el contrato. No es que tú tengas que cada vez que te, eh, pase el año decir, oye, que es que estoy en fraude de ley. No tendría sentido. Eso son los parámetros del fraude de ley uh -huh. bien eh, mariví por meter también esta pequeña pincelada a partir de qué duración a partir de cuántos años encadenando estos, estos contratos o con un contrato continuo se supone que o se supone o establece esta sentencia que, que, que estamos en fraude de ley es que la ley no dice nada uh -huh. la ley eh, entonces por asimilación se entiende que pasados Dos años, en teoría, sería tú, la administración tiene que convocar la oposición en el año en el que está la plaza vacante, y si no, al siguiente. Entonces, sería a los dos años, tú ya no podrías seguir eh, estando eh, trabajando. Pero como en los contratos de… Eh, ¿cómo se llaman estos? Los de prácticas… ¿cómo se llaman? De formación. Los no. contratos de formación puedes estar hasta tres años por asimilación se dice que a partir de los tres años el estatuto de, del empleado público determinaría que está en fraude de ley pero el estatuto no lo dice ¿eh? o sea es por as, es por asimilación se hace por porque en algún momento tiene que estar el eh, tiene que tienes que poner el corte pero el, el estatuto de los trabajadores no lo dice claramente pero sí es verdad que para el empleado o sea cuando eres un trabajador del estatuto de los trabajadores a los dos años ya eres fijo Si a los dos años tu empleador se despista y no te echa a la calle o te hace un contrato, eres fijo automáticamente. Bueno, o lo que llaman en el mundo del laboral indefinido no fijo, que con bueno, los es que en el mundo laboral privado no existe el fijo hasta que te jubiles, como bien sabéis. Pero claro, existe por contra, si te despiden tienes derecho a la indemnización, más, menos, según cuando te contrataron, pues eran lo famoso que rebajó con la, la reforma laboral de rajoy que pasó de los 33 días por año a 22 o 20 no recuerdo cuántos días por año trabajado pues, mariví es que nuestra legislación tiene algunas digo en el sector público ¿eh? tiene algunas pinceladas de cuánto tiempo puedes estar eh, como interino o sustituto llamémosle de forma temporal prestando servicios públicos ¿no? por ejemplo en el caso Los funcionarios interinos, eh, lo que dice el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, es que la plaza que ocupas, para la que te han llamado para trabajar, debe ser eh, convocada en una oferta pública de empleo el año en el que te nombras o, si no, en el ejercicio posterior. De ahí viene lo de los dos años que ha comentado Marivino pero bueno, que luego pues está, que se añade y que luego tienen tres años para realizar la oferta, desde para, para ejecutarla, ¿no? Y luego, pues como bien ha dicho Mariby, pues bueno, nosotros empezamos a... Todos hemos llegado al consenso de los tres años. ¿Y por qué los tres años? Pues por lo que ha comentado Mariby, porque era una idea que venía del Estatuto de los Trabajadores, que luego es verdad que la han trabajado a, a 24 meses, pero bueno, al final ha pululado ahí la idea de los tres años, ¿no? pero que también depende, puede variar, tener una pequeña variación de a partir de cuándo eh, del tiempo. Eh, se puede considerar que estás en abuso en función de a qué te han llamado, a qué tipo de plaza o con qué tipo de relación laboral eh, estás trabajando. Si eres un interino, pues es lo que lo que hemos comentado, de los como máximo a los dos años tienen que convocar. Pues si te contratan para hacer eh, por obra un contrato de obra o servicio, sobre pues es en el momento en que acaba la obra o servicio por la que te han contratado y sigues trabajando ya no ya estás en, en abuso de la contratación temporal no es un poco variae pero bueno que al final parece que todos hemos llegado a un consenso de que los años a partir de los cuales se considera que estás en abuso de la contratación temporal que nuestro lenguaje jurídico sería el fraude de ley pues ha quedado en tres años es un poco la idea Y luego, unido a lo que ha dicho Mariby, digamos, ese es el tempo, ¿no? Y luego, pues eso, que es la el, qué tipo de trabajo está realizando, porque se supone que no se llaman, pues porque hay una necesidad urgente, perentoria, algo transitorio, ¿no? Pero que, bueno, una de las cosas es que, pasado, digamos, un, un lapso de tiempo y si sigue trabajando, pues está demostrando que no es una necesidad urgente ni perentoria, sino que lo que estás eh, realizando... Son unas labores permanentes y estructurales. De hecho, en la Administración General, tan permanentes y tan ordinarias, es que prácticamente todos en la Administración General estamos ocupando puestos que están en la relación de puestos de trabajo de la Administración. No sé si… Pero bueno, esa es una buena idea. Y luego el tercer parámetro también es lo que ha dicho Marín. Eh, ¿Cuánto tiempo? también tiene que ver con el tiempo no tanto tiempo no, no tanto cuánto tiempo llevas tú realizando esas funciones sino cuánto tiempo lleva la administración si siguen sacar oferta en pública de empleo las plazas ocupadas de forma temporal no y luego también como ha dicho mariví el porcentaje de gente que hay de, eh, trabajando de forma temporal en tu sector entonces hay un compennio de cositas más eh, pues sí como un pequeño puzzle tienes unos parámetros una personita y le vas encajando a ver si si va encajando de estas, tiene estas características. Y eso es lo que parece ser, bueno, parece ser no, que eso es lo que ha dicho eh, la sentencia, que no nos referiremos a ella de marzo, que eso es la, la compatación temporal. El pues ya, de acuerdo, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Ivonne, eh, ¿algo que añadir sobre el tema de qué es el fraude de ley por exceso de temporalidad? No, yo sí te digo la verdad, nosotros como IEFLE y yo como miembro de esa asociación no somos expertos juristas ni controlamos a tope todo este tipo no tenemos ese conocimiento tan extenso de las legalidades vigentes, lo que éramos era un cuerpo de docentes que veíamos que con lo poco que nos habíamos enterado veíamos que llevábamos años trabajando y años trabajando y apenas sin oposiciones y ahora de repente te ves con un momento dado con que hay oposiciones y que tú tienes que presentarte ellas con las más condiciones que otros y nos decimos tirarnos palante judicialmente porque el camino que ha tomado a como asociación y los miembros no ha sido tanto de movilización sino de iniciativa personal y tomar una vía judicial en vía de reclamación y demanda y después de impugnar la ope impugnar nuestras plazas entonces no tengo ese conocimiento tan extenso como como tiene la gente de interino nocaldea Ah, En eso creo que ellas van a explicar mucho mejor que yo toda la casuística legal y oficial. Bueno, en realidad, eh, en, Ivonne, no te preocupes, en realidad es algo tan sencillo. Yo creo que el tiempo que transcurre que tú estás realizando eh, tu trabajo en una, administ una administración pública y que el tipo de trabajo que realizas es eh, ordinario, estructural, no, y no estás no obedece a una urgencia. Las urgencias no duran eternamente, esa es un poco la idea, ¿no? para mezclar ambos conceptos del tiempo y el tipo de trabajo que uno realiza así básicamente sería muy muy resumido sería eso un abuso la, un abuso en lación la temporal es decir desvirtuar el objeto de, por, eh, de los contratos que nos que nos hacen no es como yo que sé pues eh, la empresa y la empresa privada es eh, voy a trabajar una jornada de ocho horas pero tengo un contratito de media jornada eso es un fraude de ley Sí, verdad Bueno, esto es algo parecido los contratan para una agencia pero la urgencia se no tiene no tiene límite en el tiempo eso es el abuso de la contratación temporal uh -huh. de acuerdo pues ha quedado muy claro bien entonces eh, si os parece vamos a pasar al, al siguiente punto que era el siguiente los los antecedentes de esta situación cómo han llegado las administraciones hasta este punto y luego unido a eso ¿Consideráis que el tema del exceso en la temporalidad es un tema que ha permanecido ahí en unas tinieblas, no vamos a decir silenciado, pero bueno, un tema que, no, del, que del que la gente no tiene constancia? Bueno, esas dos preguntas. Eh, vuelvo a repetir, ¿cómo han llegado las administraciones hasta este punto y este tema, por qué ha estado tan arrinconado tanto tiempo? A ver, las administraciones han llegado hasta este punto porque en, la, en el caso de la administración vasca las dos convocatorias que hizo en el 90 y en el 2000 sacó plazas pírricas. O sea, si estábamos ya trabajando 200 abogados, sacó 40 plazas. Yeah. Entonces era imposible coger plaza. Muchos de nosotros, por no decirte casi todos los que ya tenemos una edad, Aprobamos en el 90 y aprobamos también después, en el 2000, pero no pudimos, estamos en listas, no pudimos coger plaza porque no sacaron plazas, en parte porque les ha interesado mantener esta precariedad, que les permite moverte, que no puedas, que no tengas muchos, eh, muchos los derechos en realidad los hemos ido consiguiendo con el tiempo y hemos llegado a tener en la administración ¿eh? más o menos… Más o menos, no todos, pero más o menos los mismos derechos. Pero un poco se han visto obligados por las circunstancias. Cuando ya no había funcionarios de carrera para tener comisiones de servicio, entonces dijeron, ah, ahora tienen que ir también los los interinos. Cuando no había funcionarios de carrera que pudieran aprender euskera o se negaban porque ya eran funcionarios de carrera, entonces pensaron que algunos interinos también teníamos derecho a aprender de buscar en horas laborales. O sea, todos esos pasos se han ido dando en los 27 años que yo llevo currando allí. Entonces, ha sido un poco porque les ha interesado tener esta bolsa de gente, y, y por un lado, por otro porque las, las oposiciones que han sacado han sido pírricas, ya te digo, pírricas, y luego porque... El, el cada vez que convocan una oposición, el volumen de, de gente, de dinero y el volumen de trabajo que mueven yo creo que les da hasta pereza. Porque solo pensarlo, dicen, jo, yo ahora tengo que empezar con toda esta gente. Claro, porque al principio éramos un 10%, pero es que ahora somos en la ACWA el 60%. Yeah. Que somos muchos. Y mover una oposición para el 60% de las personas es mucho. Y entonces esto se le ha ido de las manos. Ellos siempre ponen de... Eh, como de excusa que del estado pues que no les permite por las tasas de reposición porque mandó las tasas de reposición y tal. es mentira porque las tasas de reposición empezaron en el año 2010 y la última oposición del gobierno fue en el 2000 para casi todos los cuerpos menos para tres algunos cuerpos como el de biólogos no tiene opes desde el año 90 así que las tasas de reposición desde el 90 hasta el 2012 que empezaron o 10 voy a dar pues tú me dirás ¿sabes? yo sí. no sé yo creo que has ha habido un una política de, de hacer política claro claro yón eh, por encuadrar también un poco este tema en el tema de, de, de la educación de los profesores eh, bueno pues que cuál es la situación eh, ¿cómo, ¿Cómo hemos llegado a esta situación la situación es similar Yo diría que sí, desde mi punto de vista. Yo, a la hora de cuantificar el número de OPEs que ha habido en educación, no tengo un control total, porque en educación hay un montón de OPEs diferentes, por listas, por listados y demás. Hay un montón de cuerpos y familias diferentes en educación. Yo mismo, que soy de formación profesional, en la misma formación profesional hay un montón de familias diferentes. Entonces, yo tengo unas OPEs... Yo me puedo presentar a las OPEs del cuerpo al que pertenezco por titulación y así cada persona. Entonces, hay varias casuísticas diferentes, pero yo te puedo nombrar, por ejemplo, en mi caso que entré en el cuerpo en entren educación en el año 2000 y desde entonces he tenido una open una oportunidad en el 2002, otra en el 2010 y otra en el 2018. Esto es en 20 años tres veces. Y claramente como he explicado al inicio, creo que Marivy Eh, una plaza vacante, una vez que se consolida como vacante, que sabes que el año siguiente no esa plaza va a hacer falta, de, esa plaza tiene que salir a concurso público. Con lo cual, esa norma se ha ido incumpliendo un año tras otro, tras otro, tras otro. Y, obviamente, eh, ha habido personal que se ha ido jubilando poco a poco y, por lo tanto, el número de interinaje ha ido subiendo. Yo las cifras que tengo... ...de las que tenemos constancia... ...es que en educación... ...aproximadamente las cifras de interinidad... ...son de un 38%, cercanas a un 40%. Y bueno, uh -huh. esas son las cifras que tengo... ...yo en mi centro de trabajo, por ejemplo... ...yo trabajo en Hernán, en un centro de FP... ...se llama un centro de innovación social... trabaja con bastante con pues, con inmigrantes... ...y mucho trabajo con la formación profesional básica... ...y ahí, por ejemplo, en ese centro... Dos tercios de la plantilla somos interinos, un 66% aproximadamente. Y digo aproximadamente porque es que en la docencia el baile de personas en los centros es constante, ¿no? Pues bajas, maternidades, lo que sea, hay mucho baile con permisos y demás. Pero en nuestro centro, un 66%. Y en educación, por lo que tengo, por las referencias que tenemos, es de un 38%. Y el cómo se llega es claro, es porque no ha habido convocatorias de OPEX, que es lo que legalmente tenía que haber correspondido. Sí, parece como que no no se acaba de renovar la gente que se va jubilando no no se acaba de renovar y parece como que esa ese, ese porcentaje va al alza no constantemente bien si no convoca, si no convoca sopes obviamente y la gente se va jubilando obviamente el porcentaje de interinidad poco a poco poco a poco va a ir creciendo y yo ya quería añadir antes un tema porque has preguntado sobre Pues, ¿cómo se ha llegado a esta situación y por qué la situación está un poco que no ha aparecido en el ambiente? Que está un poco como sabes si está un poco tapada o no sé cómo llamarlo. Yo sí. yo considero que esa situación, obviamente, ha estado tapada. Y una muestra puedo dar, mi muestra personal de ello es de que trabajas en un ámbito en el que has estado siempre afiliado a un sindicato. Yo, en mi caso, he estado afiliado a un sindicato y nadie te ha dado ni una noticia de ese tipo... Y en un momento dado esa noticia te llega por un compañero al que le tomas por medio pirau, pero ese compañero <risa> insiste, luego viene otro pirau y dices, coño, ya son dos piraos, que está pasando aquí? Hace tres años, ya te contamos eso a ti en su día, creo, Iñaki en Privau, pero comenzamos hace unos tres años a investigar por nuestra cuenta dos o tres amigos con un abogado gallego de aquel, bueno, nos dio unas referencias... Paramos todo por prepararnos para la OPE del 2018, pero no los tres, en nuestro caso, no las no conseguimos pasarlas. Y así, poco a poco, vas tirando del hilo, tirando del hilo, y bueno pues hemos llegado a la conclusión de empezar a hablar con abogados, de encontrarnos con gente que está detrás de este asunto, de hace un año encontrarnos con un colectivo como Interino Octaldea, que surge para nosotros de la nada, era como, pero ¿quiénes son estos? ¿Qué, qué es esto de Interino Octaldea? Y poco a poco vas viendo cosas y... Ahí nos hemos ido ahí nos hemos ido informando. Y para mí es un asunto muy grave que el asunto esté tan tapado. Porque Mira. a nivel de educación, por ejemplo, yo digo que hay una gran cantidad de gente que no tiene ni constancia Mira. de la existencia de este asunto. ¿Y quién lo ha tapado es la cuestión? ¿La Administración? Pues obviamente, pero eso no me preocupa. que Ha habido unos colectivos que deberían de haber trabajado por nosotros por destapar este tema... ...que dicen no que ya lo han trabajado pero que no lo consiguieron llevar adelante... ...pero que este tema lo han, lo han tenido tapado y ahora se están un poco destapando para unirse al tema... ...y me refiero a la palabra sindicatos, que no quiero nemistarme con nadie ni meterme con nadie ni tener mal... ...porque yo creo que los sindicatos son necesarios para defender los derechos de los trabajadores... ...pero me pregunto un poco dónde han estado todo este tiempo con este asunto. Mira Ivonne, nosotros es verdad que salimos de la nada... El año pasado cuando hace en el 2019 cuando hubo elecciones eh, empezamos en septiembre, empezado a ver asambleas y allí nos fuimos unos cuantos que ya peinamos canas a todas las asambleas de los sindicatos a ver qué había de lo nuestro. Y nosotros íbamos a las asambleas de los sindicatos y preguntamos, ¿y qué de lo nuestro? Nada, no tenéis nada que hacer. Tenéis que ir ahí, o sea, tenéis que hacer oposiciones y tal. Eh, Juan Luis Ronco, que es un poco la cabeza del sindicato Nos no, mandó no un email mail a, a unos cuantos que estábamos ya mayores y tal, no sé qué. Nos sumamos, nos presentamos, hicimos en un mes, nos presentamos a las, a las elecciones y duplicamos los votos de todos los eh, sindicatos juntos. Cuando nos sentamos, porque estábamos alucinados de lo que habíamos conseguido, nos dimos cuenta que en el resto del Estado esto ya estaba y que estaban muchos en juicio. Y que había cantidad de gente moviendo esto. Y nos hicimos un curso acelerado en mes y medio y nos empapamos de todo esto de Europa de todo este rollo y empezamos a andar, porque sinceramente nadie nadie nos había hablado de esto. No teníamos ni idea, pero ni idea, ni yo ni ninguno de mis compañeros. ¿eh? Bueno, tan es, tan es así que... Cuando dices que, cómo se ha llegado esto y quién lo ha tapado, ¿a quién le ha interesado tapar? Bueno, yo creo que les ha interesado tapar, en este caso, a las dos partes que se sientan en las famosas mesas sectoriales o generales, ¿no? Como bien ha dicho Eibón. Y lo curioso es que, bueno, ellos dirán dicen que no. no Yo no eh, no tampoco quiero enemistarme con ellos porque efectivamente creo que además hacen una buena labor y son necesarios. Pero sí que es verdad que requieren un pequeño tirón de orejas, ¿no? pequeño tirón de orejas en el sentido de que, bueno, han girado un poquito, o lo, o si lo decían, lo decían, no lo decían muy alto y ahora lo dices más claro, que hay uno que se, efectivamente esto es una situación extraordinaria y que hay un abuso manifiesto de la contratación temporal, ¿no? Pero se han quedado, digamos, un poco ahí, ¿no? Porque entonces lo que abogan es, eh, bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar esos eh, procesos de consolidación de los que se habla tanto, que esos procesos de consolidación... Yo, me gustaría recordar a la, a la audiencia que no son consolidación de las personas que llevamos años trabajando, es consolidación del empleo, ¿vale? Es decir, que la, la cualidad de la persona que sea que se siente en las sillas sea de un contratado fijo, ¿no? Con independencia de quién sea el que se vaya a sentar en la, en, la, en esa silla. Y nosotros, como bien ha dicho Maribi, con ese curso acelerado que hicimos, que hemos llegado... Lo últimos de todo el estado a este mundo ¿eh? con lo así progres que somos aquí en la comunidad pues hemos sido los últimos y resulta que eh, no en lo que de lo que se trata es de que hay que sancionar al empleador al igual que sucede en la empresa privada que cuando un emplea, un empleador un, eh, comete una infracción pues aquí nosotros la administración ahí vamos y le sancionamos y que además de sancionar al empleador, hay que resarcir al empleado que ha sido objeto del abuso. ¿Vale? Ahí es donde nosotros tuvimos un poco como esa disquisición mental. Pero qué pasa, no somos trabajadores. Digo, desde la perspectiva de los sindicatos tradicionales, eh, pues claro, si si trabajáramos yo qué sé, para Michelin o para la Mercedes pues ahí estarían exigiendo que nos hicieran el, el equivalente a los fijos en la empresa privada. Y, sin embargo, en nuestro ámbito, que se conseguirá no se conseguirá, eso ya es aparte. Pero nunca han abogado por, por lo que luego ya marcó la sentencia de Europa desde el pasado 19 de marzo. Señores, hay que sancionar al, al que ha cometido el abuso y resarcir al trabajador que ha sido objeto de ese abuso. Y esa, ese binomio, sanción, resarcimiento, pues eh, falta todavía que den un pasito más. no Ahora ya es un abuso de la contratación temporal, no hay ninguna duda. Aunque sí que es verdad que decían que esto era un abuso, pero bueno, ellos yo entiendo que tienen impotentes gabinetes jurídicos y tenían que conocer ya la directiva por donde iba Europa, los distintos casos que se han dado en el resto de los países de la Unión Europea Y en ese sentido es lo que decían eh, lo que decía Mariví, que claro, esto sí que de lo nuestro en esas asambleas, pues nadie decía nada. O sea, eh, procesos de consolidación, sí, pero consolidar, consolidar qué? El empleo o las personas que ocupamos la silla que llevamos aquí y que ya hemos entrado todos eh, por el proceso de selección que determinó la Administración en su momento. ¿Por qué lo han hecho? Pues hombre, eh, la audiencia que decida qué interés ha podido tener cada una de las dos partes, en En haber en seguir manteniendo este sistema, yo no voy a poner intenciones en, en otros tengo mi idea de cuál es la intención de cada una de las partes verdad pero bueno pues eh, cada uno que piense que es lo que de provecho saca eh, con esta situación uh -huh. de acuerdo, pues eh, muy clara esta esta segunda este segundo punto. Eh, creo que hemos comentado un poco por encima ¿ah? la radiografía del exceso de temporalidad en las administraciones de la comunidad autónoma vasca pero si queréis podemos hacer un poco más de énfasis o si queréis podemos pasar a lo siguiente comentar brevemente pues eso la, la situación del, del fraude de ley en la administración del ACWA que es de donde proviene Interino Octaldea y luego pues estaría bien eh, dar una pincelada sobre educación o si queréis podemos pasar al punto siguiente os doy a elegir o si yo, creéis bueno, que, que lo hemos tocado que hemos suficiente de, de, de ya, la... ya, ya lo hemos vale, hombre, vale. Es que me, es que me gustaría hacer eh, uh, solo una pincelada de números y de porcentajes de, de la redografía de la situación de la contratación temporal en la comunidad autónoma de Euskadi vale hombre es muy llamativo y a mí me daría que pensar que somos la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de trabajo temporal de todo el estado Por detrás nuestro viene Navarra. Curiosamente, mira dónde están los mayores porcentajes de temporalidad. No me acuerdo del número exacto, pero creo que somos un 32 o un 33,8 nosotros en la Comunidad Autónoma y Navarra un 32 un 31. O sea, y es verdad que luego vale, está Madrid, está, pero... O sea, que nos llevamos... Somos los campeones, o sea, podíamos ser campeones de otras cosas, ¿verdad? muchas más no, no. enriquecedoras, pero mira tú por qué, dónde somos... Ahí hemos ejercido nuestra competencia a tope, a tope. Uh -huh. Nada más. Perfecto. Vale, pues entonces pasaríamos a tratar el tema de la sentencia del 19 de marzo de 2020 y las posteriores sentencias, que ha habido unas cuantas, ¿no? Sí, bueno, más es? que eso, sobre todo sentencias de Europa ha habido la del 19 de marzo, en lo que nuestro tema se refiere, ¿eh? y luego un auto se dictó en septiembre del año pasado que esto, pues eh, digamos que dice lo que le faltó por decir a la sentencia de, de marzo. ¿no? Y luego también es verdad que luego a nivel del Estado ha habido pues, diversas tendencias no unas claro. mejores y otras peores. Pero bueno, yo no sé si merece la pena volver a hablar de la de marzo, que ya a lo largo de toda la conversación la hemos... Hombre, bueno, sí. Eh, la... perdona, perdona que te interrumpa, entonces por hacer, por ubicar un poco a la audiencia... Vamos a analizar primero igual las europeas, con sí. la sentencia europea, si quieres, y vale. luego pasamos a las estatales, si te de parece. Acuerdo. Vale, venga, pues. Yo, María, tú? La no. de marzo. Sí, sí. Bueno, a ver, la de marzo, yo quiero aclarar que no es una sentencia como estamos acostumbrados nosotros aquí en el Estado, ¿no? Que tiene un fallo, solo tiene un fallo, y te decís. Eh, lo que tenga que decir el juez, te dice una solución, la que sea. La sentencia de, de Europa, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace es responder a unas cuestiones o preguntas que se le lanzan desde los tribunales españoles. ¿no? En este caso, los juzgados lo contencioso administrativo. Entonces, le lanza varias preguntas. ¿no? pues Una es la que ya ha apuntado antes Mariby. Si uno solo firma un contrato temporal... Eso es también estar en abuso de la contratación temporal o solo hay abuso de la contratación temporal si has firmado muchos contratos. Primera sentencia dentro de la sentencia. No, da igual si has si has firmado muchos contratos o un único contrato, porque se entiende que ha ido ha sido y se ha ido renovando y no es necesario que el trabajador haya denunciado, como ha dicho antes Mariví, pues que ese contrato es ilegal. ¿Por qué? porque aplica la teoría de eh, David contra Goliat, ¿no? No puedes pretender que el pequeñito David, de... bueno, es la teoría esa de que el pequeño no puede contra Hernández, ¿no? Y decide que, aunque solo haya un contrato, implícitamente ha sido renovado y eso es un abuso a la contratación temporal. Vale, otra pregunta que le lanzan desde los jugadores de Madrid es, vale, y todas estas medidas que hay aquí eh, planteadas, estos procesos de consolidación ¿Sería una medida para eh, resarcir a los trabajadores en abuso y sancionar a las administraciones? Ah, pues la sentencia en esa parte lo que dice es dice que no. Esto, los procesos de consolidación, tal y como están diseñados en, en el Estado y que arrancan del famoso acuerdo con Montoro, ¿no? pues que esos no son una sanción primero porque eh, no sanciona la Administración, porque queda a su libre arbitrio en convocar o no convocar. Porque en nuestra legislación no hay ninguna norma de obligado cumplimiento de que tengan que hacer oposiciones. Y si no las hacen, como no hay una consecuencia, pues es una mera eh, enunciado de que hay que convocar oposiciones. Luego, desde el punto de vista del trabajador, estoy resumiendo mucho, eh, Marini. Me estás mirando así como que me estoy tres, saltando a cosas. No, no, no no porque si la cuentas toda no acabamos, no, no, no acabamos. y desde el punto de vista del trabajador no es el resarcimiento porque eh, no es el resarcimiento al abuso de la contratación temporal porque sí que es verdad que puede concurrir pero puede concurrir con otros trabajadores que no han sido objeto de la de abuso de la contratación temporal y además como bueno, lo voy a resumir mucho el resultado de estos procesos es incierto vale con lo cual no se consigue el resarcimiento del empleado. Luego analiza las posibilidades de hacer una de que la indemnización podría ser el resarcimiento del trabajador y dice, sí, podría ser perfectamente el resarcimiento, siempre y cuando esté previsto en la legislación del Estado eh, y que esté previsto para este fin, para sancionar el abuso de la contratación temporal. Y entonces llega la cuestión tras lo que le dice el juez lo de, de Madrid Que no, que está claro que en nuestra legislación no existe ese tipo de indemnización. vale Y luego, en cuanto a lo de hacer fijos, oh, eh, luego dice, eh, si nos transformas en indefinido no fijo, dice, bueno, eso lo pueden hacer, eh, parece que lo pueden hacer según su legislación, pero sería cambiar una temporalidad por otro tipo de temporalidad. Con lo cual, tampoco se produce el resarcimiento del trabajador. Y en cuanto a lo de declarar la fijeza o no declarar la fijeza lo que en principio remite mire miren ustedes en su legislación a ver si eso es posible o no es posible y al final deja en manos de los jueces de aquí o de las autoridades de aquí que busquen cuál es la cuál es la consecuencia eh, o cuál es la cual es la sanción para la administración y cuál es el resarcimiento para el trabajador vale Esto, no, en marco que estábamos contentos, ah, bueno, hay otra cosa muy interesante que dice la sentencia que no quería olvidar, porque eso es una teoría que ha mantenido el Tribunal Supremo durante mucho tiempo. El Tribunal Supremo, aún todavía lo contencioso, mantiene que si el contrato se hizo de acuerdo con la normativa, es decir, respondiendo a las urgencias transitorias, pues da igual lo que dure como se hizo bien el principio, pues está bien hasta el final, ¿vale? Y Europa lo que le ha es que no. Que el que se haya hecho bien la contratación al principio no resta para que una vez pasado el tiempo esa, esa contratación se haya, se haya reconvertido en un abuso de la contratación temporal. Con lo cual ha hallado eh, dos teorías con discusión interesantes. Bueno, pero esta sentencia de marzo que voy a abreviar ya Dijo todo lo que queríamos decir, excepto la consecuencia, que era lo de la Pero es aquí donde viene el auto de que os he comentado antes, de 30 de septiembre del año pasado, el de Gondomar, que se dicta en un caso de un, de un funcionario de un ayuntamiento de Portugal contra el ayuntamiento. Ya que es muy parecido a Y en este auto dice, mira, no me voy a molestar, así en plan chascarrillo, ¿eh? Dice, mira, no me voy a molestar en dictar una sentencia porque todo lo que tengo que decir ya está dicho. Lo único que añade es lo siguiente. Si tu legislación prohíbe la conversión de un trabajador público temporal en fijo, lo que sí te es que tu legislación está en contra de la directiva, porque no se le puede dar un peor trato a un empleado público temporal que tu legislación da a los empleados privados temporales. Es decir, que tu legislación está en contra de la directiva si no hijo a los empleados temporales públicos hasta que no tenga recogida cuál es la consecuencia, ¿no? Todo parte de que no hay una consecuencia recogida y entonces te dice, bueno, pues mira, con legislaciones en contra de la directiva y si no tienes otra cosa no les puede. a los públicos, a los empleados públicos no puedes tratarles peor que a los empleados. Eso no, yo... es un planteamiento de ya siguen cayendo muchos voy a hacer frente. La nación tenemos una primera sentencia eh Unión en Alicante que la juez de Alicante interpretó yo creo que bien la Y dijo, ya, el, el abuso de la contratación temporal y entonces vino a hacer lo que ya previamente hicieron años atrás eh, con la figura que vos he mostrado antes de un fijo, es una creación jurisprudencial. Voy a crear la estructura del empleado público fijo. No os voy a llamar funcionarios, no os voy a llamar funcionarios fijos, os voy a llamar empleados públicos respuesta, bueno, más o menos, pero otra vez recurrida. No sé si te oye, se oye fatal. Parece que estamos teniendo algunos problemas de audio. Y es para decirme que, que te cuente un poco. Bueno, y luego hemos tenido otra, también Alicante, que, bueno, pues que me han digo un poco la... Como si no se hubiera la sentencia de, de Europa, ¿no? Diciendo no, no, pues, eh, aquí no, aquí no tienes que hacer fijo, sino no... no, no además bien un segundito esther eh, vale vamos a hacer un poco de tiempo porque por lo que sea no se está no se está escuchando bien entonces bueno eh, pues voy a, voy a rebotarle quizás la pregunta Ivón, a buena pche eh, acerca de las sentencias eh, del, a nivel estatal eh, por ejemplo Pregunta interesante. ¿Ha habido sentencias a nivel estatal eh, con trabajadores eh, de educación, con profesores interinos? Sí, eh, hubo una sentencia de una persona, de un profesor de Aragón al no me acuerdo muy bien, pero en vez de declararlo fijo le indemnizaron de Aragón o de Valladolid. Se podría buscar la sentencia, Ivonne, pero sí que ha habido. Ha habido y, y lo que decía el tribunal era que había que intentarle y le daba la mayor indemnización por daños y perjuicios y sí, sí, sí, sí que ha habido o sea, que ha habido ya casos en educación. Sí, sí, vale. sí. Vale, la... De acuerdo. Maribel, ¿querías eh, comentar algo más con respecto a las a las sentencias a nivel estatal o No, en principio eso es lo que lo que hay. Vale, no. vale. No, la, lo, lo quería que es... repetir lo mismo, y es un rollo, la verdad. Vale. Sí, Esther, ¿querías decir algo? No, no. Lo que quería decir es que, así como los empleados públicos temporales eh, están sometidos a la legislación laboral, no hay ninguna duda de que los el que más el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ojalá nuestro tribunal fuera como aquel, Eh, la verdad es que no tiene ninguna pega en declaraciones. Eh, ¿eh? En, en, lo, en los funcionarios en los, en el Estatuto de basic, del Empleado Público, la verdad es que al principio, después de la sentencia de, de marzo, y una vez que, digamos, se acabaron la paralización de los plazos, empezaban a caer algunas sentencias, pero yo creo que, como huele en el ambiente que va a haber reforma legislativa, pues, han, eh, han dejado de recaer sentencias un poco la cosa un poquito parada vale vale eso es un tema interesante que quizás luego trataremos eh, de hacer alguna cábala no sobre sobre posible reforma en el horizonte a corto plazo y bueno luego luego volveremos a ese tema bien ahora eh, el siguiente el siguiente punto sería comentar un poco los movimientos de interinos que ha habido a nivel estatal a nivel de eukal herría y, y sus logros entonces bueno pues no, sé, no sé si nos podéis comentar eh, qué, qué movimientos eh, ha habido de interinos a nivel estatal porque ha habido unos cuantos incluso ha habido gente que ha logrado que ha logrado ser fijada eh, bueno una serie de ha habido un poco de todo no Sí, Sí, ver, pues, eh, la verdad es que nosotros eh, a la hora que nos enteramos de todo el movimiento de personas y trabajos de ingenieros en el Estado, pues a la primera concentración a la que fuimos, bueno, manifestación, con el famoso 20 de febrero del año pasado. Y esto pues, un, de... fatal, tomar. es cierto. Sí, pero el pasan, solas. No, pero se oye cortado. Se te sí, oye se cortado. Sí, pero no es aquí el ruido, yo creo. ¿eh? No ahora sé, te, ahora sí te oye bien. Pero a ahora ver, ahora espera. Voy a quitar mi sonido a ver si ahora oís mejor. Cuenta tú lo de los movimientos, Mariby. Bueno, nosotros cuando empezamos, la verdad es que no teníamos ni idea de la movida que había en el Estado a cuenta de esto. Y entonces empezamos, ya hicimos un curso acelerado... Y empezamos a, por medio de las redes sociales a tener contactos con las asociaciones de Extremadura, de Cataluña, de, eh, de Galicia, de todos los sitios, de Madrid. Y de hecho hubo una manifestación en Madrid de todas las asociaciones de, de interinos, vísperas del 8 de marzo, porque fue justo la semana anterior que nos fuimos todos a Madrid Y, y la verdad es que hicimos una manifestación en, en Madrid, allí empezamos a tener también más contactos y, y luego eh, claro, ya llegó la pandemia y todo el lío, y, pero mientras en las redes sociales se movían bastante todas estas agrupaciones y conseguimos unos cuantos, bueno, nos invitaron los, algunos sindicatos y asociaciones del Estado a ir al Senado y fuimos al Senado y presentamos, bueno, presentamos ahí el El, el, el senador Sánchez Garnica, que es un senador del Partido Aragonés, está muy implicado en esto. La verdad es que merece la pena seguirlo porque porque él dice exactamente lo que dice la sentencia europea y pide para nosotros eso y, además, lo repite hasta la saciedad en el Senado y en el Congreso y donde le ponen. Va, o sea, está súper súper motivado con este tema. Y entonces, estuvimos eh, hizo una proposición no, eh, no de ley. Para en el senado que al final se aprobó pero el PSOE, como tiene mucho poder pues consiguió que las conclusiones no fueran lo que decía sánchez garnica sino más suaves ¿no? y sobre todo mirando a futuro y bueno nosotros hemos seguido manteniendo contactos hemos participado en, en cómo se llama en, en algunos informes que se han pedido y eso y ahora esta semana se ha hecho una asociación de todas estas agrupaciones de interinos y sindicatos de interinos, es una especie una confederación nacional que, te digo la verdad, no, no me acuerdo cómo se llama, lo busco, y, la no la palabra. Palabra. y es con esta agrupación con la nos vamos a hacer, el, el jueves, hacemos la la, la okay. manifestación, en realidad manifestación. no es manifestación, vamos a ir al a las delegaciones de gobierno de, de nuestras de cada uno de la provincia donde trabaja pues para ivindicar a los delegados de gobierno pues que, que le digan al, al, a los ministros que del ramo que, que nos hagan caso pero nosotros sí que nos hemos sí que mantenemos muchos contactos con todas las agrupaciones y de hecho desde el principio mantuvimos contrato el eh, contacto con un grupo que se formó en el Ayuntamiento de Donosti que son laborales. Y con ellos fuimos a Madrid, de hecho. También o sabemos que tenemos eh, nos movemos mucho en el con todos los, las agrupaciones del Estado. O por lo menos intentamos coordinar actuaciones y la idea es esa. Porque además nos hemos dado cuenta y si no observarlo aquí no salimos en los medios. Algunas veces nos explica algo el correo gara también nos ha publicado algo. El diario habla de nosotros, el diario.es, pero poca un poco eh, en Escadi ya hemos salido en Radio Euskadi, eh, alguna vez, pero casi no nos, pero si os fijáis en los últimos del último mes y medio hemos salido en los medios nacionales, no nosotros, pero sin sí conte de, de funcionarios un pues de DRI de Castilla y León en sus programas autonómicos están saliendo, pero es que están saliendo incluso a nivel nacional. Hay un programa de la 2, que supongo clave lo habéis visto, en la que todos los secretarios incluso los presentadores se posicionan, pero esto ha pasado en 4, ha pasado en Antena 3, no sé cómo hemos pasado de no, que no nos conozca nadie, de repente que la gente hable de nosotros, incluso... Eh, hace 20 días en la cadena SER, un domingo en máxima audiencia, estuvo un urólogo de Canarias que ha en huelga, hablando de que es uno de los mejores urólogos de este país trasplante, trasplante ¿eh? o sea, es una, una es interino llevaba 20 años trabajando en la, la canaria y es interino, esta persona con contó su historia y tal y colgó el teléfono Los periodistas no se lo podían creer. como dicen, Pero, ¿qué está diciendo? ¿Esta persona es todavía eventual? Y claro, los médicos son es una especie de dioses cuidan nuestra salud. Y no se ve tanto en, en, cuando, por ejemplo, en la administración general. También cuando un profesor se pone de huelga, se nota mucho porque afecta a mucha gente. Pero a mí, ¿qué teléfono...? a la gente de vez en cuando, pues no se me nota, pero es verdad que esto, que todas estas asociaciones y grupos que se están moviendo a nivel de todo el Estado, están consiguiendo llegar a los sitios. A nosotros aquí nos resulta difícil, ¿eh? que nos compren algo, muy difícil. Estamos, no creáis que no lo intentamos. De acuerdo. <risas> aquí sí, yo a eso al tema al tema de que han conseguido las diferentes asociaciones de interinos y demás eh, con que han conseguido yo te pongo un poco el punto de vista un poco incluso contrario nosotros éramos un grupo de docentes que lo que veíamos era que que no había manera de llegar a la gente, que no conseguíamos quórum, que no teníamos un entorno que apoyara lo que nosotros creíamos que era una causa justa. No veíamos mucho mucho movimiento y lo que hicimos, lo que decidimos es hacer un movimiento a la contraria. Dijimos, "No tenemos apoyo mucho, no conseguimos mucho apoyo social, no conseguimos movilizarnos lo suficiente para traer gente, pues que les den." Lo que vamos a hacer es demandar. Porque yo sí creo que este tema ha llegado hasta donde ha llegado, aparte de los movimientos voluntariosos de las diferentes asociaciones de interinos o los puntos donde han llegado incluso a formarse sindicatos, que a mí me parece que es un tremendo logro de los de algunas asociaciones de interinos o de grupos de interinos, es que incluso lleguen a crearse como sindicatos, con lo cual empiezan a tener arte y parte en toda esta historia, en las negociaciones, lo que nosotros decimos es pues si no entra la gente nos vamos a demandar. Y lo que creo es que mucha causa de que esto haya llegado donde ha llegado es porque ha empezado empezó a haber demandas, empezó a haber sí, también, gente que decía no ya ya no es que protesto, no no es que paso de la protesta, te llevo a los tribunales. Yo también estoy en la protesta. Yo no me he empezado con una cacerolita y una cucharita y todo el día animando a la gente. Ya me he cansado de eso. Directamente, te demando. Y yo sí. creo que el la suma de demandas es lo que ha hecho que este tema florezca. Gente harta de que no hubiera un consenso, ni una unión, ni una lucha, ni una masa para conseguir una lucha mayor. Y yo creo que a lo mejor esos solitarios demandantes poco a poco han hecho darle más bola a todo el tema y han hecho que ahora haya gente que esté detrás de este tema, enterándose y después enterándose de apoyándolo. Pero creo que el movimiento fue un poco a la contra, de gente harta de no encontrar eh, apoyo una masa que dijo a tomar por saco. Yo demando. Sí, pero por ejemplo en Extremadura, en Extremadura sí que hay, en Extremadura y en Andalucía y tal. Eh, estas asociaciones están muy organiz... es verdad que muchas han demandado, eh, Pero también están muy organizadas, eh. Los sevillanos han conseguido llevar una proposición no de ley al Parlamento. O sea, están pero esta gente lleva muchos años peleando y yo y tú llevas ya unos años y ya sabías de esto hace tres años, pero de verdad que nosotros somos unos recién llegados, ¿eh? No teníamos ni idea hemos de yo he demandado ¿eh? y, y como yo doscientos y pico compañeros eh, digamos que no lo tenía claro pero pero lo cierto es que eh, no sé no sé cómo explicarte ah, hemos pasado de vende humos a, a ver si vais a tener razón sabes sí. Sí. pero desde luego tiene razón y ¿eh? nosotros también al principio Eh, bueno, teníamos abiertas, pues eh, les dijimos a nuestros electores que nuestra meta era llegar a las mesas de negociaciones. Ese objetivo no lo hemos conseguido, ¿no? Por un 0,2% de, de representatividad. Pero si no, estaríamos ahí. Pero es verdad que desde el minuto cero les dijimos a nuestros compañeros, eh, hace ahora un año, que lo que íbamos a hacer era no cerrar. Hablábamos la posibilidad de ir a la mesa de negociación, de intentar hablar con todo el mundo que, que nos diera oportunidad de hablar y convencerles, pero que otra de las vías que veíamos para conseguir el objetivo era, pero claro, eso es una decisión individual, no es de grupo, ¿no? Lo veíamos en el mundo judicial. Como colectivo, de hecho, eh, tenemos ahora, eh, íbamos a, como se dice, a impugnar todas las ofertas de empleo público que pudiéramos y, en su caso, las convocatorias que, sucesivas que se pudieran hacer. La única que pudimos eh, hemos podido eh, reclamar, o sea, impugnar, es la OPE eh, que se publicó en diciembre de 2019, ¿no, Mariví? Sí, eso es. Y ya está en el, en el Tribunal Superior de Justicia y me parece que está ya en fase de lo siguientes la vista, ¿no? Sí, sí. Y ya veremos cuando cuando señalan vista y cuando sale la sentencia y luego otra vía judicial que les patrocinamos y les explicamos a nuestros compañeros en la agua pues yo creo que la semana que viene hace un hace un año fue la vía judicial individual que ahí, a los que quisieron les ayudamos todo lo, lo posible pues digamos para contactarles pues para que hi quisieran los, eh, otorgaran los poderes de para poder acudir a los tribunales pero que eso era una, una decisión individual que al final somos los doscientos y picos o casi tres o 300 y muy poquitos que que lo hemos hecho que lo que hemos hecho ha sido lo que hemos dicho al principio y lo que ha comentado igual mira no sé si de esto saldrá algo pero yo mira yo me voy no me voy a morir con las notas puestas no y hemos reclamado a la administración y en consecuencia pues ahora ya estamos en los jugadodos de los consens administrativo sabiendo y siendo muy conscientes que acudir a, a, la, a, la, a los tribunales pues eh, es una moneda lanzada al aire, ¿no? Porque por muy claro que creamos que está el, la normativa a aplicar, ya sabemos todos que los jueces pues cada uno pues en su libertad, cada uno interpreta las normas eh, como quieran ¿no? O a su manera. Entonces, pues a Mariví le puede salir bien porque al final los han separado a Mariví y a mí en los lo administrativos y a ella le puede decir que sí y a mí me puede decir exactamente lo contrario viceversa, ¿no? pero no obstante desde el principio nosotros patrocinamos esto cosa que a los otros sindicatos no les gustó porque les nos decían y nos siguen diciendo pues que eh, queremos embarcar a los compañeros en una aventura si que no tiene que no tiene rumbo que no tiene rumbo y que vale un montón de dinero y que no tiene rumbo Eso es. Pero bueno, nosotros ya les... Y que vendíamos humos. Nos han llamado vendehumos. Así a la tarde. Que lo explicamos muy bien, que esto no, no está garantizado. O sea, acudir a, lo a las reclamaciones judiciales no está asegurado ningún resultado y que, por tanto, que tenía que decidirlo cada uno individualmente. Y bueno, pues los que lo hemos decidido lo hemos hecho. Y ahí estamos. Y efectivamente, esa fue realmente nuestra primera acción. ¿no? Eh encaminarnos a la reclamación judicial bien hemos reclamado ya nos hemos dicho la última oferta de empleo público que hemos podido en el año 2019 en la administración general y luego pues hemos ayudado y hemos patrocinado pues una vez que individualmente y responsablemente cada uno lo ha decidido pues presentar las reclamaciones administrativas y ahora estamos ya todos en puertas o ya en los jugadoados de lo contencioso administrativo. Pero saliendo y siendo todos muy conscientes de que esta aventura judicial es una moneda al aire, ¿eh? pero que desde luego no tiene ninguno, no hay ninguna duda de que eso, como bien dice Ivón, ha dado más fuerza a los colectivos porque la, el, los políticos son plenamente conscientes de que nosotros aquí en el País Vasco, en la Comunidad, eh, bueno, en la Administración General, somos 200 muchísimos o 300 muy poquitos, pero más los de los ayuntamientos, más los de Educación… Pues ya somos un número, ¿sabes? Y claro, es a cada uno de nosotros nos van a decir una cosa. Y eso sí que a la Administración, en general, pues les preocupa, ¿no? Y eso sí, sí que... les preocupa que, bastante. Que, sí, les preocupa que empiecen a caer sentencias de un lado y de otro y que entonces empiece a haber recursos aquí y allá y les meta en una vorágine judicial de la que se sabe cómo se entra, pero no se sabe muy bien cómo se va a salir. Y tienen miedo de salir escaldados. No te lo dicen de frente, pero nosotros somos conscientes de que lo piensan. ¿eh? Tienen miedo de lo que pueda pasar. Y de que uh -huh. en un momento dado... De hecho, yo creo que ellos en un momento dado abogarían por una solución política si se pudiera. Pero claro, también tienen vértigo a la solución política. Uh -huh. No sé, no está fácil. De, ¿eh? de acuerdo. Eh, siguiendo con el tema de... Las soluciones, ya pasamos a este tema, eh, vamos a tratar dos, dos cosas a la vez, ¿no? Por una parte, soluciona el exceso de temporalidad de forma global, es decir, no no individualmente, ojalá tengáis suerte y el, el tribunal que sea os dé la razón y os fije y tal, ¿no? Pero esto, a nivel global, ¿cómo se soluciona? Eso por un lado, y luego… Eh, unido a eso, estrategias para forzar a las administraciones, a los políticos, etcétera, a que se pongan eh, manos a la obra con este tema. O sea, las dos cosas unidas. Sí. A ver qué les <risa> <¿Qué os> parece. <risa> es una pregunta bastante difícil, ¿eh? pero... <risa> sí, la idea sería que en el EREP o en, o en alguna ley del Parlamento saliera alguna disposición transitoria que permitiera a las administraciones regularizar a la gente que tiene en esta situación. Ese paraguas legal, que lo piden casi todos los partidos, porque ellos nos dicen que si no existe ese paraguas legal, corren el riesgo de que todas estas decisiones se recurran y acaben en saco roto, con el consiguiente desgaste para los propios políticos, pues eh, ese paraguas legal tiene que entrar en una ley del Parlamento. Nosotros pensábamos que podía haber entrado ahora en la ley de presupuestos, pero lo cierto es que no ha entrado. El EBEP está para, para modificarse y eso lo tenemos todos claro. Es, es un melón que se está abriendo y iban a modificarlo. Es probable que ahí, en esa, en esa reforma, entre algo que intente ser ese paraguas que piden todas las administraciones que les permita hacer alguna cosa para regularizar. No sabemos muy bien si las plazas o la gente, ¿vale? Pero el tema es difícil, porque no no puede ser no puede ser un, una norma legal cualquiera, tiene que ser una norma legal que me dé cobertura a mí, que llevo 27 años trabajando en el mismo sitio y que además estoy soy interina y estoy en una vacante Y tiene que te ser un paraguas que también cubra a esa persona diosa aquí que está trabajando siete días aquí siete allá un año aquí 25 allá y lleva 20 años también y tiene que cubrir a ese profesor que todos los años cuando empieza el curso le toca una vacante en irún en napata monasterio o en baracaldo sabes uh -huh. y la situación esto laboral es muy distinta en los tres casos. La situación uh -huh. o sea la solución no es fácil ¿eh? uh -huh. son nosotros somos conscientes tendría que haber algo que fuera muy general y que luego permitiera llegar a las particularidades de cada administración pero no es fácil. Uh -huh. pero no es fácil yón eh, algo que tengas que decir con respecto a, a este tema soluciones en educación ¿Cómo se podría acabar con el exceso de temporalidad en educación? Pregunta de examen. <ríe> a desarrollar. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que haga yo mi proposición de reforma? Es bien sencilla. Eh, no hay más que ir viendo, cumpliendo, viendo si la Administración ha incumplido la ley o no. Por lo que yo entiendo, la ha incumplido porque no ha ofertado esas ofertas públicas de empleo a empleos que eran estructurales y no coyunturales y, como tal... Hay habido unos empleados que somos los trabajadores que hemos sido que hemos parecido un abuso y lo que vemos es una solución bien sencilla. Yo en mi caso ya los tribunales considero que creo que va a tener razón, con lo cual o me indemnizan que no es lo que quiero o me ofrecen una solución que ya la ha dictado el 30 de septiembre en un auto, no sé cuál es la palabra exacta, pero en el caso Gundomar. Que, sí, el auto. si usted Si usted no tiene previsto como sanción que pueda convertir a una a, a un trabajador temporal en fijo, que sepa que a partir de ahora yo, el Tribunal Superior de Justicia Europea, le doy pie a ello. Así que lo que creo es que yo a la gente que esté en fraude de ley se le debería de fijar. ¿Cómo deberían de hacerlo eso? Pues los yo no soy político, ni soy legalista, ni sé cómo funciona todo eso. Sé que debe ser muy complicado, pero sé que en otros momentos de la historia ya se han dado sí. Eh, sí. soluciones excepcionales. Yo soy padre de una persona que ha trabajado en el mismo centro donde trabajo yo. Uy, soy padre. Soy hijo de un padre que trabaja en el mismo centro donde trabajaba yo, donde ha trabajado durante años como director allí y él nunca tuvo que para nunca pasar por una OPE, sino que les pasaron de ser un centro privado a la pública como funcionarios laborales. Y sé que con los centros de la concertada, eh, no sé si el año pasado, hace año y medio, hace dos, no sé cuándo ha sido, un montón de gente, yo me he encontrado con gente que me ha hecho joe, lleva un año trabajando, aquí recién entro en este centro, y zapa. Me han pasado ahora, no sé si son laborales, no sé qué figura es, porque la figura legal… Yo no controlo del todo estas figuras legales de qué tipo de, de... Si eres personal laboral, fijo, tal... No sé cuáles son las casísticas seguras. Lo que sé es que hay un montón de gente, va un montón de años o un montón de tiempo trabajando para la administración en diferentes formas posibles y lo que creo es que la administración... Eh, no Si tú conviertes a ese personal, que ahora es temporal, en fijo, no tiene un tipo de gasto económico porque las plazas de trabajo ya existen, las plazas son estructurales, Todas a nivel de docencia. Yo a nivel de docencia hablo, por ejemplo, en mi caso. Las patas existen. Cada año se repiten y se repiten y se repiten. Mientras ¿También? haya alumnos, las patas es. se repiten. Entonces, pues si llevas tantos años trabajando, deberían de hacer una ley en la que la gente pasa ser fija. y Mira, yo vivo en Hernani, cojo el coche y a 15 minutos estoy en Endaya, que Aunque lo sigo considerando escalería, legalmente, a nivel de juez, es Francia, ¿no? Pues bien, en Francia, a partir del décimo año que trabajes para la administración pública, automáticamente te conviertes en fijo. Aquí no hay ninguna media de ese tipo. ¿Qué pasa? Pues no sé qué es lo que pasa aquí, pero no tengo, no tengo la llave para todas las soluciones, aquí obviamente. Por eso estamos aquí en la pelea y por eso he tenido que recurrir a un abogado y ir a, y a llevar al gobierno vasco a una reclamación o a una demanda que yo no quiero demandar al gobierno vasco. Que yo no quiero llegar hasta ese punto. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues que se, se, se aplicaran los parámetros a cada situación particular y, y, y en cada situación particular si tú cumples los parámetros de la sentencia te lo vayan te vayan haciendo fijo o no o lo que te toque pero lo cierto es que para hacer eso necesitan algo porque así apelo no te lo van, no lo van a hacer porque además es que piensan que si lo hacen claro. Ellos también es, o sea, ellos piensan que si hacen una cosa de esas, la gente que está fuera de la administración puede recurrirlo. Y entonces uh -huh. se verían metidos en otra pelea judicial. Por eso uh -huh. quieren uh -huh. ese paraguas legal, ¿eh? Yo que bueno, yo lo entiendo así. Luego otra cosa igual, yo no estoy en su cabeza, ¿eh? Pero yo lo entiendo así. Uh -huh. De acuerdo. Y bueno, pues por ir concluyendo un poco, eh habrá huelga general de interinos a nivel estatal para paralizar el país para que por fin se pongan manos a la obra de una vez por todas con esto qué otra solución puede haber eh, no, no no sé decirlo sí que es verdad que a mí me ha sorprendido mucho que los eh, los canarios no sé si son todos o los o de la sanidad canaria parece que están, los interinos parece que están en huelga general y indefinida, creo, no, no, no estoy muy segura, ¿eh? pero sí que es cierto que gente, eh, entre el colectivo de funcionarios las convocatorias de huelga, la verdad, es que no suelen ser muy exitosas, ¿eh? y claro, sí, nosotros es no hemos pensado, no porque de hecho otros sindicatos en, están planteando movilizaciones, incluso hacer un día de huelga, y claro, a ver... Tenemos nuestras dudas. Primero, de, de, de qué respuesta daría el colectivo. Y segundo, claro, si quieres hacer que valga para algo, hacer un día de huelga, pues bueno, la administración pasa el trámite ese día, la pelea del porcentaje de gente y ya está. Ahorran dinero. Si es un también, día ahorran dinero. doy fe, doy fe, doy fe que te descuentan un montón. Que si multiplicaras lo que te descuentan por los 30 días que tiene el mes, dices, oí lo que gano pues eso no me entra a mí todos los meses ni de, ni de lejos, ¿no? Porque descontarte te descuentan un montón, ¿eh?, por huelgas. Doy fe. Vale. Y no lo sé, no lo sé. Vamos, a, vamos a ver un poco, porque lo que sí que, como ha dicho Mariby, sea, bueno, ahora va a haber un cambio de, en el Ministerio de las Administraciones Públicas, ¿no? Parece que la, la ministra Darías pasa al Ministerio de Sanidad... Tendríamos un nuevo ministro o ministra de, del ramo, de que se pone bien. Igual eso regresa un poquito el tema. Pero me parece como que el Comitado de la reforma del EBEP y algún tipo de paraguas, aunque no sé cuál sería, pues parece que no está tan lejos. ¿eh? O sea, que igual eh, hay que seguir estando ahí, seguir siendo visibles, seguir es importante ser visibles contar eh, nuestra nuestra historia, nuestra situación, porque poco a poco la opinión pública, no digo que haya cambiado de idea de que los funcionarios somos somos unos vagos ¿eh? en general, pero nos están conociendo y ya aparte del tema de la pandemia, ¿eh? también eh, pues no son tan vagos porque están en casa y te responden el teléfono, no siempre, hay casos para todo. Y dices, ¿Pero te vas a la calle y no te pagan ni una peseta después de 20 años? Pues no. El, el no en el público no existen las inmunizaciones. Claro, eso, eso esa segunda parte ¿eh? está chocando muchísimo, que nos vamos a ir a casa pues, con el filetito del mes. no uh -huh. Y de momento, pues bueno, la visibilización. Plantearnos, mmm, bueno, vamos a ver, a ver, ya que la ordenadora vamos a seguir, somos autónomos, ¿no? Pero vamos a ver un poco, pues, por dónde van los no sé años de la siguiente la siguiente movilización, o más bien yo le llamo la siguiente visibilización, ¿no? De acuerdo. Iñaki. Y que yo quisiera que se añadiera una cosita a este punto sobre la posible huelga en un futuro y demás, yo me al principio me hacía muchas gracias cuando interino en greva comentaba pues que el objetivo final es que algún día se llegue a una huelga y al principio la primera vez que lo oí me hizo muchas gracias, como como que algún día, más, no sé, me se me hacía cómico, pero hoy por hoy yo también digo algún día se llegará a esa huelga, porque lo que veo es que tal que hace unos años cuando me vino la primera persona con este asunto y decíamos pero qué me diría este loco, pero poco a poco lo que decía que el loco ta, ta, ta, se va aumentando, la cadena va siguiendo y que hay más gente y ha llegado el punto en el que aunque seamos una minoría hay gente que está muy, muy, muy comprometida y convencida. Hasta el punto de que la gente deja su dinero en pagar un abogado, en que te metes una demanda sabiendo que eso no es nada ni agradable ni nada, que no ha sido nada fácil, que te contratas a un abogado y me he pasado dos o tres meses consiguiendo documentación que vamos que, que estaba deseando que, por favor, o sea que me rechacen el juicio si quieren, pero en plan de... de es un curro, pero que seáis gente muy convencida. Entonces, con que haya un poco de por gente convencida... Eso es eso. Ah, perdona que te interrumpa, eh, pero es que antes de llegar a ese trabajito de la buscar la documentación que nos ha pasado a todos y es laboriosa porque pide mucha documentación el abogado, es que eh, está el momento de tomar la decisión, que han sido noches en vela. En mi caso, literalmente, en vela. Lo hago, no lo hago, eh, puedo ganar, no puedo ganar, hijo, y, jo, y jo, a ver si me voy a exponer... Porque, bueno, somos un colectivo en general tranquilo, ¿no? No somos... Mm conflictivos, acostumbrados a movernos, pues hombre, muy mal, muy mal, muy mal, pues el empleador no nos trata en general, ¿no? Entonces somos un, un colectivo dócil. Kilo, dócil, y tomar la decisión, como bien ha dicho Ivonne, de ir contra la administración es un palo, ¿eh? es un palo mental que, bueno, una vez que ya lo has decidido, como bien dice Ivonne, viene el trabajo este terrible de buscar la documentación pero ese primer momento de reflexión contigo mismo y con tu almohada, y qué hago no hago, me arriesgo o y, y si sale no sale, pero y bueno, pues ese eso es un gran momento, ese es un momento. Y el hecho de que aunque no seamos miles los que lo hayamos decidido, el hecho de que seamos pues medio millar de personas en la comunidad autónoma o algo más, pues es muy importante en este colectivo, eso sí que lo quiero remarcar y darle la razón a Ibón pero es difícil, es difícil, es si es que te enfrentas contra todo el aparato de la administración. ¿eh? Mira, me acaban, de, me, acaban de pasar, me acaban de pasar por bueno por email que Podemos en Castilla y León ha presentado una ley de medidas tributarias financieras, bueno, el proyecto de ley de medidas tributarias financieras y administrativas ha, pro, ha hecho una propuesta de regularización del personal temporal de larga, duración en las administraciones públicas de Castilla y León. Y está bastante interesante, ¿eh? porque habla de que en caso de interinidad de vacantes se considerará abusiva si no se incluyó el puesto OPE, eh, en los casos de sustituciones, contratos, programas... O sea, hasta, si queréis os lo paso. Si queréis... Eh, no, es, aquí, pues estos sí. pequeños pasos son los que nos pueden llevar al destino. Sí, está yo claro yo que patina. al final se tienen que dar una serie de pasos, ¿no?, para que al final se acabe de precipitar todo, lo que pasa Eso es que no sabemos qué porque por una parte está la, la pelea esta judicial que, que habéis llevado a cabo, que me parece eh, admirable, pero por otra parte también pues hay, hay otros colectivos que se han dedicado a hacer una huelga que no sé qué, al final eh, falta ese detonante que acabe por precipitar todo y que, y que haya una, una digamos una disposición eh, de verdad por, por dar una solución global a este tema, ¿no? Sí, perdona, Ibón. Sí, que yo quería terminar antes con el tema de si habría una huelga, o no habría una huelga, lo que sí veo ahora es que hay un cupo de gente, aunque sea reducido, pero muy convencida. Gente convencida, Y gente convencida que lo ha hecho sin el apoyo de los colectivos mayoritarios de defensa de los trabajadores. Entonces, esta gente sin los sindicatos, hablando en plata. Entonces, que haya gente que sin los sindicatos haya llegado hasta tan adelante y se está moviendo y organizando y constantemente que está ahí, lo que veo es que hay un punto de voluntad que... Veo un punto de voluntad que, por ejemplo, John Eskunta, que es un, para mí, no sé, yo considero que es una persona... Eh, con suerte, porque estoy trabajando en Skunza, aunque esté de interino, pero viendo la realidad laboral que tengo en el entorno y en todo, no me quejo, me gusta, me apasiona, estoy ahí metido, e incluso me siento, voy a decirlo abiertamente, yo me siento bien remunerado, qué leches, ¿no? Estoy contento en ese punto con todo eso, pero lo que sí veo es que hay un punto de gente, que a pesar de que estamos en un cuerpo muy acomodado, que sí está muy convencido... Y está convencido sin que nadie le haya comido la cabeza ni le esté tirando de él, sino que por su cuenta, y creo que eso facilita en un futuro las bases para poder hacer un tipo de huelga, protesta, no sé cuál es el término exacto, no sé qué tipo de acción es la idónea, si es la huelga o no, pero incluso para una huelga y ya no cosas de un día, porque las huelgas de un día ya está, yo creo que hay un colectivo de gente que ya estamos un poco hartitos de hacer huelgas de un día que luego a la larga no nos sirven para, para nada. nada. eso es así. Y, y yo incluso, ya tenemos charlas de incluso hay que empezar a hacer un, un poco de conciencia mientras se pueda, de igual hay que empezar a hacer un poco de acopio económico para una futura resistencia larga, porque es que a mí me da igual, yo en, en mi centro de trabajo, en mi centro de trabajo con que vayamos cuatro personas a una huelga larga, cuatro, ¿eh? ...de un colectivo que estaremos, no sé, 40 profesores o 50... ...con que vayamos cuatro a una huelga larga... ...eso se acaba notando y se nota. La pena sí. es que hay gente que claramente al ir a la huelga... ...cuando se va minoritariamente, pues siempre está... Tú te, tú, te, ...tú te sacrificas por otros... ...pero es que en este caso ya lo hemos hecho. Los de las demandas, en parte, ya lo hemos hecho. Porque no es que estemos protegiendo nuestro culo con esas demandas... ...sino que estamos ejerciendo una presión... Una presión necesaria, que sin esa presión el tema no habría llegado a donde ha llegado. Entonces, ya como lo que veo es que ya hay mártires. Y los mártires suelen estar bastante dispuestos. Y creo que eso de cara a la larga y al futuro, pues creo que es un punto a favor de que se puedan llevar acciones drásticas como una huelga un poco seria y no de un día. Mira. Vale, de acuerdo. Pues eh, sintiéndolo mucho, porque la verdad es que he estado muy a gusto ilustrándome con todo lo que nos habéis contado, Creo que lo vamos a tener que dejar aquí, ¿vale? Así vale. que, vale. bueno, es que ricasco y hasta la próxima, ¿vale? vale. Agurra, es que, es que ricasco ricasco. a ti, Yati, por no vale programa delante contar con nosotros. Hola. Vale, Hola. Ya. ya le vamos a hablar muy, muy, muy bien de ti a ah, Maya. Ah, vale, ah, no, perfecto. colega. Le decís que me pague un zuritillo A ver cuando se pueda Venga vale, va sí. Es que ricasco Eta la asterarte vale, vale. vale. Venga agur, agur. Zunduzuen Cantua, Manifa, Errepelegatarren, incendiaremos la noche, claro que sí, ya lo creo que la incendiaremos cuando nos dejen Eta bueno, vaya ba bukatzeko sorian gaude, eh, as gaitezen gure Ondorio eta Gurrekin, eh, bueno, hainbat Ondorio oso argi atera ditugu gaurko maingurutik, lehenik eta behin, arazo honen muin muinean urteetako kontratazio politika kaskarra dagoela, eta egoera hori, arbitrarioki mantendu behar dutela, edo mantendu dutela urteetan zehar, langile interinoen oinarrizko lan eskubideen kontraez, lan eskubidea kurratuz. E, bigarren ondorioa litzateke, langile bat asuna piztu eta borrokatu behar dugula. Eusko jaurlaritzaren gehiegizko behinbeineko tasunarekin benetan hau da, partxerik gabe bukatzera behartzeko. Eta estatu mailan ba bueno, gauza bera, badira beren salaketa eta, eta aldarrikapenekin arrakasta izan duten e, talde eta kidegoak. Beraz, bueno, e, eredua izan daitezke Euskal Herri edo Ea Emaiako administrazio peko Eta bueno, bukatzeko e, irugarren ondorio gisa, administrazio desberdinetako langile interino ogeienek zer gutxi dakitele kontu honen inguruan. Eta horregatik, bat bueno, gatazka edo problematika honen berri eman behar dugu, gutxiez mundu guztia jakitun izan dadin, Lege iruzurpean lan egiten dugula. baii eta ba, administrazioak gurekin ba, gehilegikei asko edo gurekiko gehiegkeri asko tratua duela, bai abuzuan bizi garela. Eta bueno, horiek izan dira gure ondorioak eta orain eskerrak tokatzen zaizkigu. Ezkerrak betiko moduan gure hiruizlariei, Maribi, Ester eta Ibon, eskerrik asko berriz ere. Gero, eskerrak bebai irola irratiari, noski, emandako aukeragatik, eta azkenik, entzuten gaitu zuen ordezko maltzur zein bihotzoneko guztioi, mila esker guztioi bihotzez. Eta gogoratu, lege iruzurraren kontu horretan legea gure alde dago ezin dugu etengabe beste alde batera begiratu az gaitezen ba behingo sindarrak batzen eta gure lanaren oinarrizko eskubide eta duintasunaren alde borrokatzen eta horrein bai, agurtzea tokatzen zaigu Suka proiektuaren beste kanta batekin. Bai, beste kanta bat zordi zuet. Oraingoan, iralako Marian abeslariarekin. Hauze da, zukaren solidaridad kantua. Gora erandio eta iralako jebiak. Zaindu eta babakizue. Legi iruzurpean gara Gutxienez, jakin. Eta ja, zehoz ere egiten badugu primeran. Beraz, zuekin, suka, Solidaridad.